sola. Como siempre, lo encerré a sola. Como siempre, lo encerré a sola. Como siempre, lo encerré a sola. Thank you.